Radio La Negra, Río Negro Bueno, acá estamos con la Secretaria General de la Seccional, Hunter El Bolsón ¿Qué tal Cristina? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Estamos acá marchando junto con los compañeros de Aspur Por las calles, por la ruta 40 de nuestro querido de nuestro querido Bolsón En otro día más de reclamo, ¿no es cierto? Y... Eh, además de esta, esta movida, que es la movida que se está implementando acá en Bolsón, hay otras movidas regionales de acuerdo a lo que se definió en el congreso, en el último congreso. Está Bariloche, en la rotonda de, de Diarco, están en el Valle, ¿no es cierto? Y en, en la zona de Valle Medio se reunieron Cinco Saltos, Valle Medio, Cipoleti, Regina... Eh, manifestando porque bueno hubo no se respetó nuestro congreso del día de mañana entonces por lo tanto esto ya se había definido y lo seguimos llevando a cabo nuevamente la conducción central de under hace una jugarreta para enfriar la lucha para pareciera ser funcional claramente al, a, la, al, a las necesidades del gobierno. Exactamente, dilata los tiempos, trata que con esto nosotros eh, por ahí no nos podamos organizar o no podamos llevar a cabo nuestro plan de lucha, lo seguiremos haciendo. Más allá de todo, sabemos que nuestro eh, enemigo, por decirlo así, es el gobierno, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a seguir luchando, de un modo, eh, en conjunto o como estamos haciendo ahora, de manera local. Pero no vamos a bajar los brazos, no vamos a, a, a simplificar la lucha a, a lo que quiera el gobierno, ¿no es cierto? Eh, la realidad le da la razón a quienes dentro del sindicato Hunter están peleando por un salario justo. Eh, hoy con el conocimiento de los de los datos de la inflación eh, el, el 8% de inflación para los primeros cuatro meses del año eh, en, el, en la inflación general y con el 10% en lo que tiene que ver con alimentos un aumento de un 5% sería una un descuento de un 5% mensual al salario docente es la la verdad es una falta de respeto no es cierto es una burla nosotros estamos pidiendo que nuestro salario como mínimo supere la canasta de básica, o supere los índices de inflación y no llega ni siquiera a... no, son paupérrimos entonces ni siquiera lo tenemos en cuenta, para nosotros no hay propuestas salariales por parte del gobierno, solamente eh, un como si sí para mostrarle a la sociedad que está tratando de terminar con el conflicto pero en realidad ni siquiera escucha los reclamos Muchas gracias Cristina vamos a seguir acompañando Muchas gracias a ustedes por acompañar Bueno, estamos cubriendo esta marcha que ya salió desde la puerta del hospital local en El Bolsón y se dirige, dando la vuelta a Plaza Pagano, hacia el paralelo 42, donde se va a realizar un corte de ruta. Los eh, encontramos escuchemos. los trabajadores nucleados en la UNTER, los trabajadores nucleados en ASPOR, Los trabajadores del colectivo de trabajadores del Hospital de Área El Bolsón. La UNTER dice la lucha no terminó. ¡Ni un paso atrás! Exigimos un gobierno, exigimos el llamado a paritaria urgente para discutir un un salario acorde a la canasta familiar que nos permita llegar a fin de mes. Muchos de ustedes se preguntan ¿Por qué los trabajadores estamos en la calle? Porque con esta pauta salarial que nos está ofreciendo este Gobierno no llegamos a fin de mes. Señora Carreras, necesitamos sentarnos a discutir una nueva pauta salarial que nos permita a los trabajadores hacer frente al pago de nuestros servicios y no tener que pasar la mayoría de las horas haciendo guardias para poder llegar a fin de mes. Bueno, se está movilizando, como decíamos, salud de y educación ciudad. que eh, salieron desde la ciudad. puerta del hospital local y está ah, están este, ¿Sinmira? marchando ¿Sinmira? en este momento hacia la ruta 40 en la intersección con la avenida San Martín y desde ahí marchar por la ruta 40 hacia y Andova, el paralelo el 42. Electoral. Había que sentarse a discutir. Ya bajó la espuma electoral por si no se enteró. Acá estamos los trabajadores pidiendo ser escuchados. Acá estamos los trabajadores pidiendo sentarnos a discutir una nueva pauta salarial. Queremos sentarnos a discutir una paritaria Van a discutir mejores condiciones de trabajo. Bueno, sigue marchando la gente, se va sumando de a poco, eh, ahora en este momento por la avenida San Martín, frente a la Plaza Pagano, esta marcha conformada por trabajadores y trabajadoras de la salud. Y de educación, eh, puede verse a docentes, a gente del hospital, también con su vestimenta típica. Vamos a ver si podemos ir entrevistando alguno o alguna de las compañeras que marchan por aquí. Eh, puedo preguntarte, ¿por qué marchas? Por el detenido de la salud pública, ...por la falta de recursos de insumos a nivel medicamentos y todo lo que todo el pueblo necesita, por eso marcho. Gracias. Seguimos cubriendo esto, vamos a, a ir haciendo envíos de a poquito, compañeros allí en el piso, para que vayan publicando lo que vamos haciendo. diferentes sectores, como obstetricia, clínica médica enfermería los centros de salud los trabajadores de la salud mental se encuentra presente también docentes del 58 de 30 escuela especial 21 en 10 Pol, organización sindical Escuela número 103, escuela número 337, escuela 268, la escuela primaria para adultos número 11, el instituto de formación docente, todos nos encontramos marchando. Bueno, anote, no me da puedo poner no, todo en memoria. Disculpen compañeros si nos olvidamos de alguno. Ahí estamos continuando con la marcha que ya a esta altura se encuentra a la altura de eh, los supermercados que están sobre la ruta 40. la gente pasa aplaudiendo, tocando bocina en señal de apoyo a docentes y trabajadores y trabajadoras de la salud, eh Quienes se encuentran en este momento marchando por la ruta 40. La provincial se está desarrollando en la mayoría de los hospitales y en la mayoría de los lugares de la provincia de Río Negro. San Antonio Este está con paro y movilización. Vizque Meluco está con una asamblea. Cacovasi con un corte en la ruta 23, la UNTER de Valle Medio, Cipolletti, Cinco Saltos, Bariloche con un corte y movilización a la altura del puente Ñereco, Catriel, Viedma y El Bolsón. Le estamos exigiendo al gobierno provincial de la señora Carreras una paritaria, con plena participación, de todos los trabajadores de salud, educación, policía, que realmente se siente con los trabajadores, que estamos en la calle, no con sus gremios amigos, sus gremios que pautan pautas salariales miserables y que están de espalda a los trabajadores. Los trabajadores no nos sentimos representados por estos gremios, por eso estamos en lucha. Por si no se enteró el principal candidato que ganó las elecciones, le decimos, ya pasó la espuma electoral, señor Beretinex, es hora de sentarse con la gente. Seguimos caminando mientras vamos eh, a la altura de la subida al Cerrito Amigo por ruta 40, para quienes conocen eh, el, este tramo de la ruta 40 aquí en el Bolsón, y se sigue marchando eh, hacia el paralelo 42. Bueno, estamos, continuamos haciendo la cobertura de la marcha que fue convocada por el sector de salud y educación, pero a la que también se suman otros sectores, como por ejemplo el FOL. Estamos aquí con una de las compañeras eh, del FOL. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Javi, soy Vicky. Bueno, sí, nosotros estamos movilizando en la provincia de Río Negro en el marco de las medidas de luchas acordadas ayer con la unidad piquetera. ...que empezó ayer con una conferencia de prensa... ...y eh, si hoy en una mancha de antorchas... ...y mañana sigue eh, con permanencia en, en desarrollo... ...lo que venimos trabajando dentro de nuestros marcos de alianza... ...tanto como coordinadora por el cambio social... ...como por, con unidad piquetera... ...es que el gobierno está ajustándonos a los sectores más empobrecidos... Eh, ...y ajustándonos, esto ya viene un en un recorte... ...en los programas sociales que se, da, se dio progresivamente y al, al, al margen también acá en Río Negro estamos viendo que la conflictividad social afecta a los sectores eh, los sectores que, que tienen trabajo formal en un marco electoral donde vuelve a ganar juntos somos Río Negro y eh, no no hay claridad en la en la resolución de los conflictos salariales Bueno, y se suman a esta marcha también, digo, a nivel local, ¿ustedes tienen un comedor? ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación por el barrio? Sí, nosotros en Río Negro venimos participando ya hace rato también con Aspur y en las medidas de Unter, desde el año pasado, y estamos en el barrio expromeva con el comedor, donde comedor y merienda, también biblioteca popular, el romerito, ayer se dio una gratiferia también el, en el marco porque consideramos que las acciones como más duras, nos aíslan de los sectores sociales eh, que también sufren el ajuste. Entonces creemos, digamos que políticamente tenemos que a acercarnos y crear vínculos con multisectoriales para poder decirle al gobierno eh, que estamos en contra de la deuda con el FMI y que eh, que la deuda la tienen que pagar las que nos, que nos empobrecen. Bueno, muchas gracias Vicky. Gracias. Saludos. Bueno, les comentamos que el corte se está realizando un poco antes del paralelo 42. Eh, vamos a escuchar. y que el COVID nos llevó 260 trabajadores de la salud que ofrendaron sus vidas y que hoy en día están todavía exigiendo el pago de los seguros, sus familiares y en muchos casos poder cobrar sus sueldos. Hoy en día los trabajadores que éramos esenciales hoy parece que somos invisibles a este gobierno de la señora carrera que ha demostrado una insensibilidad sin igual para atender los reclamos de los trabajadores por eso hoy nos encontramos los trabajadores de la unter y los trabajadores de salud nucleados en ASPUR, los trabajadores de del colectivo de salud del hospital de Ariel Bolton, junto con los compañeros de la UNTER, de Villegas, Maginaugado, el Manso, los Repollos, señor Cinco, Cuesta del Ternero, el Follet, Pita Miche, en defensa de la educación y la salud pública. Gracias. Bueno, esto era parte de lo que está sucediendo en el corte que en este momento está establecido en forma intermitente, cortando ambas partes de la ruta, luego abren uno de los carriles y eh, se deja pasar a una de las vías, luego se corren todos para el otro lado y se deja pasar a la gente de la otra vía, la gente que pasa saludando y apoyando la medida eso es eh, lo que está sucediendo en este momento eh, en el bolsón cuando son las 2 menos 20 de la tarde y eh, esta marcha partió a las 12 bien puntual desde el hospital desde la puerta del hospital local así que bueno vamos a seguir entrevistando compañeros y compañeras para ver bueno qué los trae a, a movilizarse, qué los trae a, a estar aquí. ¿Qué tal, compañera? Bueno, a ver, ¿alguna? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué estás acá? Para defender nuestros derechos. ¿Sos del sector de salud o de educación? De, de educación, nivel inicial. Bueno, ¿y cómo ves esto de que la propuesta del gobierno haya sido un aumento del 5% y después en las distintas... Eh, paritarias haya aumentado hasta un punto y medio ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? No, no estoy de acuerdo, por eso estoy acá y me parece que esta es la manera de, de hacernos visibles, porque si no no nos van a escuchar. Bueno, gracias Seguimos recorriendo por acá compañeros y compañeras eh, vamos a ver si encontramos algún otro compañero ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Te puedo preguntar por qué estás acá? Y estamos acá pidiendo por nuestros salarios, por mejores condiciones de vivienda, por más infraestructura, por, por todos los insumos que tenemos que, que costear a través de manera indirecta, de, de salir gasto de bolsillo a través de planes eh, que no corresponden de, de insumos básicos como papel higiénico, gasa ellas perteneces al sector de salud o de educación salud de salud bueno muchas gracias nada no, no. bueno ahí está un poco el comentario de quienes están haciendo parte de este corte de ruta eh, por momentos completos por momentos de una sola vía vamos a ver si seguimos escuchando los eh, testimonios de quienes están por aquí Bueno, a ver, ¿qué tal compañera? ¿Por qué estás acá? Hola, ¿cómo estás? Somos docentes de Río Negro y estamos en lucha, hace, llevamos ya varios meses y bueno, vinimos a apoyar acá un corte intermitente para poder volantear y explicarle a la gente por qué razones estamos parando. Bueno, y sintetizame, digamos, ¿cuáles son esas razones? los reclamos son muchos, son diversos no es solamente una cuestión de, de dinero, digamos, de, de nuestro sueldo la recomposición salarial que él, por supuesto estamos luchando por eso también porque no es ningún delito que lo hagamos y es lo que corresponde sino que también estamos luchando por cuestiones edilicias por mayor presupuesto por ejemplo para tener preceptores arriba de los colectivos donde viajan los chicos mejores eh, condiciones en, para aprender y para enseñar, es decir, eh, que se construyan edificios acá en Bolsón, estamos pidiendo que se declare la emergencia educativa, necesitamos por lo menos la, la construcción de una escuela más por nivel y estamos pidiendo que se haga en la zona norte de Bolsón, que es la zona que más necesita, porque todas las escuelas han quedado en el centro y en el sur, entonces los chicos tienen que desplazarse este momento estamos sin también sin el transporte escolar porque no les ha pagado el ministerio a los transportistas así que bueno son muchas las cosas es un cúmulo un gran cúmulo de reclamos que se vienen haciendo desde hace años algunos y otras que son ahora cuyos coyunturales pero bueno seguimos en la lucha muchas gracias compañeros no de nada bueno la La opinión también de quienes hacen parte de este corte de ruta. Vemos en un costado un móvil de gendarmería eh, apostándose. Eh, no están cortando el tránsito eh, para facilitar, no están este, ayudando a, a facilitar la cuestión del tránsito, sino que están eh, por ahora filmando. Vamos a continuar con esta cobertura. En instantes nomás seguimos eh, recorriendo las opiniones de quienes están hoy aquí manifestando su insatisfacción ante las propuestas salariales del gobierno, tanto en salud como en educación y obviamente en otras partes del sector. Bueno, continuamos con la marcha, eh, se había detenido por un instante, ahora se vuelve a marchar en dirección hacia el paralelo 42. Eh, hace un ratito decíamos que había un móvil de gendarmería, cuando eh, se empezó a, a marchar nuevamente. Informa. Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Cipoleti. Buenas tardes, soy Mariana Rucci, Secretaria General de Interseccional Cipoleti. Eh, nos encontramos acá en la zona de Barda del Medio, haciendo movilización, haciendo cortes intermitentes sobre la ruta 151 en el marco de las 72 horas de paro provincial docente. En el marco también de las acciones regionales definidas por el Congreso extraordinario que se realizó hace unas semanas atrás en Rocafxque, eh, cientos de compañeros se han movilizado a esta zona, a este sector para seguir movilizados, para seguir reclamando y visibilizando esta lucha con el resto de la comunidad. Eh, estamos reclamando, seguimos reclamando básicamente eh, recomposición salarial, con sumas que impacten en el salario básico que no sean sumas en negro, no remunerativas, algo que licúa nuestro salario, que se financia la propia obra social y la caja jubilatoria. Por otra parte, seguimos también exigiendo la inversión real, concreta y efectiva en la escuela pública, dado que en todo este tiempo el gobierno provincial no ha avanzado absolutamente en nada con las políticas de mantenimiento y reparación de las escuelas. Hay escuelas que están eh, completamente precarizadas, en estados calamitosos. De hecho, la comunidad ha salido a visibilizar estas condiciones eh, el día domingo, durante las elecciones, a las escuelas que ha ido a votar y han podido tomar registro de lo que sucede realmente en las escuelas y, y ellos fueron testigos de una jornada y apenas unos minutos. Y son situaciones que atraviesan a las escuelas en lo cotidiano y durante toda la jornada escolar. Por ejemplo, en Cipolletti, en la escuela 111, eh, una persona asistió a emitir su voto y antes de ingresar al cuarto oscuro se encontró con roedores eh, en el ingreso. Es decir, que todo lo que nosotros denunciamos día a día, todo lo que nosotros reclamamos, no son inventos, no son exageraciones, y nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, merecen el, escuelas en condiciones, escuelas seguras, para poder desarrollar eh, su tarea dentro de, de estas instituciones. Y obviamente los trabajadores, las trabajadoras, también merecemos espacios dignos con salarios que se, se acerquen por lo menos a la canasta básica patagónica y que no nos dejen con compañeros, miles de compañeros por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que reclamamos, una recomposición salarial seria, sin sumas no remunerativas. Seguimos reclamando por la regularización efectiva e inmediata de libros y, además, las escuelas en condiciones para estudiantes y docentes. Informa Gira Mundo TV, Mendoza. Mariño que mapo fuye, que mapo fuya, mai marienko ko ko Marimar y encueta, taín. Saludando a todas las fuerzas y a todos los hermanos, amigos que están viendo este reporte, esta hermosa.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 Cubavisión Cuba Visión Internacional Cuba Saludos, gracias por el contacto. Este 19 de abril, en que se conmemora el 62 aniversario de la victoria en las arenas de Playa Girón, quedó constituida la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular por los 470 diputados electos el pasado 26 de marzo en los 168 municipios del país. Ya los diputados eligieron los 21 integrantes del Consejo de Estado, incluyendo al presidente, vicepresidente y secretario. Para estos cargos fueron ratificados Esteban Lazo Hernández, Ana María Mari Machado y Homero Acosta, respectivamente. Esta legislatura tiene una renovación del 47,6%. De los 21 miembros, 11 son mujeres, para un 52,4%. Otro dato significativo es que la edad promedio es de 47 años. Varios diputados pues, expresaron a nuestros equipos de prensa sus opiniones sobre la pluralidad, democracia y participación en este proceso. Escuchamos. Hay una renovación de más del 60% y más del 20% son jóvenes. Yo creo que eso es algo muy importante a destacar. Pero algo importantísimo, el 55.7%. 55.74 exactamente por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional somos mujeres. Y eso dice, bueno, de la voluntad política, del accionar que tiene nuestro Estado, nuestro gobierno, en trabajar con todos los grupos o sectores de la población. Ese esfuerzo eh, que se realiza bajo el precepto martiano de con todos y para el bien de todos está sustentado sobre la base de la vida en las comunidades, en las comunidades de los pueblos, de los barrios, de los consejos populares, en las comunidades de los centros escolares, de los centros de trabajo. Es una dinámica especial, divina y hermosa que se articula bajo esa obra magna que se llama Asamblea Nacional del Poder Popular. Ha sido un día de, de muchos sentimientos encontrados, eh, he llorado eh, y no oculto, no, no, no me da pena decirlo, pero eso ratifica eh, el compromiso de, de los jóvenes de estos tiempos, de, de, de los que hemos librado tantas batallas. Un parlamento donde están representados casi todos los sectores de la sociedad que aportan, desde su sabiduría a la construcción de la nación cubana. A ver, yo creo primero que si asumimos que se está manejando una gestión a partir de los resultados de la ciencia y innovación, una gestión de gobierno, pues obviamente que los científicos estemos representados como sector en este Parlamento puede ser, yo pienso que muy útil, podemos ayudar mucho, creo que ser parte nos pone también, nos posiciona las decisiones principales que se tomen y bueno, siempre digo que para nosotros es un honor poder representar a este sector y, y lo vamos a hacer con mucha humildad, siempre pensando que es nuestro pueblo realmente el, el principal beneficiario de todo lo que damos y bueno, con un compromiso como siempre hemos tenido. Porque el periodismo, la prensa es una herramienta muy eficaz dentro del Parlamento en función justamente de estrechar ese vínculo con las personas, ese vínculo con los electores, con la gente. Por su parte, la diputada María La Castro se refirió a los avances durante esta legislatura respecto a la igualdad de género. Hay documentos políticos importantes que se han aprobado eh, que van a facilitar la creación e implementación de mecanismos para poder prevenir, atender y este, bueno pues eh, desarrollar acciones eh, con relación a elevar la cultura, a fortalecer la cultura de nuestra población desde con un enfoque de género que comprenda las diferencias entre los hombres, las mujeres, todas las personas eh, de acuerdo a sus expresiones de identidad, incluso eh, de manera diferenciada, porque fíjate que un proceso revolucionario, un proceso emancipador tiene que en sus políticas identificar las diferencias de los grupos, de las personas, para poderlos atender en base a sus derechos, al, re, al respeto a sus derechos, a la satisfacción de sus necesidades. Este es un Parlamento que se enfoca en la búsqueda de soluciones ante los problemas de la población que representan. En próximos espacios informativos ampliaremos, pues ya se presentó al Parlamento la candidatura para los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Lisbeth Benign Matos, Cubavisión Internacional. Informa. Canal Caribe, Cuba. Las escenas del triunfo avizoraban el futuro. Él al frente, descubierto, viajaba sobre un tanque colmado de fusiles y de pueblo. Pueblo barbudo con olor a pólvora y a montaña. Pueblo en las calles, extendiendo las manos en abrazos, reafirmando un vínculo ya establecido para toda la vida. Frente al imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, aquí estamos. A 90 millas De esa potencia, Cuba está cometiendo y continuará cometiendo, no lo dude nadie, el pecado de existir. del pensamiento militar de Fidel, de su táctica y estrategia. Con el pueblo todo, ha dicho. Sin el pueblo, nada. ¡Que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles! A Girón de nuevo con las armas y con el pueblo para alcanzar la victoria. Bahía de Cochinos, una tranquila ensenada con playas de arena, rodeada por exuberantes manglares, protagonistas de una variada vegetación de ciénaga. Sus comunidades laten a la vida como cualquier ciudad. Un humedal que fue escenario de una de las páginas más heroicas de la historia contemporánea americana. Fidel tuvo la sapiencia de que había que eliminar la, la, la invasión norteamericana en el menor tiempo posible porque se estaba en juego la continuidad del proceso revolucionario cubano y más que eso los destinos de la revolución latinoamericana. Si, la revolución, si los norteamericanos desembarcan en Girón, las tropas norteamericanas y logran ocupar el país, la historia de América hubiera sido otra. La historia de Cuba inevitablemente hubiera sido otra. En Playa Girón, Fidel colocó las simientes de lo que años después resultaría la base de su acabado concepto de la guerra popular. Coincidieron en momentos y comisiones diferentes el ejército rebelde, la policía y unas nacientes milicias integradas por mujeres y hombres, representantes de toda la sociedad. De la población surgieron voluntarios que proveían de agua y alimentos, Médicos y enfermeras que en una activa retaguardia aliviaban el dolor de las heridas. Fidel y su pueblo, defendiendo ideas con las armas, derrotaron al imperialismo yanqui por primera vez en América. Pero para los estudiosos de este conflicto, Girón aportó a la historia cubana mucho más que una victoria en solo 72 horas. Pero lo más importante de Playa Girón, y de eso se percató el comandante en jefe, no fue lo que ocurrió en Girón, sino lo que no ocurrió gracias a la previsión del comandante en jefe. Porque detrás de la brigada mercenaria, eh, de los eh, mercenarios cubanos, estaba una formación militar norteamericana con infantería de marina y la escuadra formada lista para el desembarque en Playa Girón. «Defensa del país que no se puede olvidar mientras el imperialismo exista», decía en el primer congreso del partido, y aseguraba que quienes olvidan ese principio no sobreviven al error. Quizás por eso, en el aniversario 40 de la proclamación del carácter socialista de la revolución, de nuevo ante fusiles en alto, Fidel citó la histórica frase de Antonio Maceo con las dos posibilidades para aquel que osara intentar apoderarse de Cuba. Pero esta vez, las amenazas de los nuevos tiempos, del actuar descontrolado del imperio, radicalizaban el pensamiento militar de Fidel, otorgando al agresor una sola posibilidad de las dos que había considerado Maceo. Los que intenten apoderarse de Cuba no recogerían hoy ni siquiera el polvo de nuestro suelo anegado en sangre porque no tendrían otra alternativa que perecer en la contienda. Las arenas que abrazan la bahía de Cochinos, pequeños cenagueros sonríen a la vida. Conocen la historia de los combates, repiten el andar de Fidel por la playa. Su mirada cuando comprobaba el efecto del disparo en el buque de guerra Yankee. Solo por esas sonrisas valieron la pena los años de lucha, que según aquella exaltación de la victoria cambiaron definitivamente para Cuba, el color rojo del cielo, por el blanco color de las palomas. Con las armas y con el pueblo, la victoria. Con las armas y con el pueblo, por la paz. Informa, Telesur, Venezuela.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 Informa, Fraiva Derechos Humanos, México. Hola, muy buenos días. Eh, agradecemos su presencia y agradecemos también a quienes están eh, a través de las redes sociales. Eh, el objetivo de esta rueda de prensa es para hablar eh, sobre el caso de Manuel Gómez Vázquez, eh, compañero... Eh, Zapatista que sigue eh, injustamente preso y tenemos el día de hoy es para poder eh, poner eh, pues algunas palabras con respecto a, a este caso, que eh, también desde el Fraiva le damos seguimiento. Eh, esta rueda de prensa está siendo eh, Eh, transmitida también por otras redes, aparte del FRAIBA, está la red más quien está dando cobertura, está también RUA y está también eh, la red más quienes están eh, y seguramente eh, otros medios que desde otras plataformas eh, está dando cobertura. Eh, entonces, eh, bueno, agradecer eh, eh, que puedan estar atentas, atentos a, a, a esta información. Y sobre todo, eh, pues pedimos que pueda ser difundida a partir de, de, del cierre de esta rueda de prensa. Estaremos eh, desde estas plataformas eh, subiendo la información que en este momento vamos a, a leer. Entonces, bueno, eh, está eh, conmigo dos compañeros, ¿no? Está Juan Pablo de la red mac que le dará una palabra y está también mi compañero Vico Víctorico Galvez quien dará la palabra de eh, los compas del Z eh, bueno entonces eh, agradecer mucho y vamos a, entonces a dar lectura a la carta que que da eh, la palabra que dan los compas del EZ con respecto a el caso de Manuel Gómez muchas gracias Buenos días a todos y todas, a las personas que están nos acompañan el día de hoy acá y a las personas que nos alcanzan a ver en las plataformas digitales. Gracias por, por acompañarnos. Voy a darle lectura a la carta eh, de la Junta Buen Gobierno eh, Nuevo Jerusalén, Jerusalén, Caracol 9, que nos hicieron llegar al Fraiva para que desde acá se... Eh, se le dé eh, lectura. Bueno, Junta de buen gobierno zapatista, el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, Caracol 9, Chiapas, México. Denuncia pública del compañero Manuel Gómez Vázquez, de elegido el Censo, Municipio Oficial de Ocosingo, Chiapas, México. Abril de 2023. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, Hacemos esta denuncia pública desde el Caracol 9, Nuevo Jerusalén, en honor a la memoria del compañero Manuel, por parte de la Junta de Buen Gobierno, el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, Chiapas, México. Como Junta de Buen Gobierno del Caracol 9, en Nueva Jerusalén, máxima autoridad autónoma zapatista en esta zona, reconocemos el trabajo de Manuel Gómez Vázquez como base de apoyo zapatista. A este compañero lo están criminalizando e inventando pruebas para tenerlo preso injustamente en la cárcel. Lo atacan por ser zapatista, es la verdad. Para los malos gobiernos, el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte. La Junta de Buen Gobierno, el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, ha realizado ya una investigación profunda y verdadera, verdadera de lo ocurrido, El resultado de esa investigación es que el compañero Manuel Gómez Vázquez es inocente del delito que se le acusa injustamente. Las autoridades oficiales de elegido el censo saben que es mentira de lo que se les acusa al compañero Manuel Vázquez Gómez, pero tienen miedo de decirlo porque están amenazados de muerte por los familiares de los asesinos que fueron quemados. Estamos seguros de que injustamente quemaron al hoy difunto Antonio Vázquez Vázquez y acusan injustamente al compañero zapatista Manuel Gómez Vázquez de elegido el censo. Testigos son el agente auxiliar Nicolás Jiménez Álvaro y su mamá, del compañero Manuel, donde le preguntaron a los dos jóvenes que están en la cárcel. Ya cuando lo fueron a quemar, el agente municipal escuchó de viva voz que no es culpable el compañero Manuel Gómez Vázquez. Le preguntaron dónde respondió, le preguntó... Participó Manuel en la, de, en la muerte del señor Gregorio y del policía de la comunidad y Antonio Vázquez Vázquez dijo, dijo que no, que dijo así antes porque Manuel es base de apoyo zapatista y que están diciendo así iba a salvarme, pero la verdad es que no estaba ahí el Manuel, es inocente, no tiene ningún delito, lo dijo así claro para que lo dejaran en libertad. Entonces los malos gobiernos, ¿por qué están creyendo malos argumentos? ¿Por qué no lo comparan y por qué no lo investigaron si para eso son sus trabajos? El expediente fue falsificado y armado. Según dice que el agente Nicolás Jiménez Álvaro estaba a una distancia de 6 metros de la casa de Ricardo Vázquez López, donde murió el policía de la comunidad de nombre Liceo Montejo García, y falsificaron que Manuel, él disparó y que exigió, dale, dale, acábalo. El papá del compañero Manuel ya se cariaron con el agente Nicolás Jiménez Álvaro y no sabe qué decir. Solo dice que de por sí no es cierto, que no estaba en ese momento Manuel ni el agente cuando sucedió el problema. No pueden responder, por eso están armando el expediente. Si quieren volver a investigar, es todo falso, inventado, fabricado. No coincide todo lo que dice el expediente. Quien levantó el falso documento es Antonio González López. Él inventó, junto con los familiares de Gregorio y familiar de Liceo. Fue ese agente quien falsificó la demanda haciendo usurpación, haciéndose pasar como agente y solo es suplente. El agente Nicolás Jiménez Álvaro dijo, cuando lo encarcelaron a Manuel, le dijeron al papá que quede en la cárcel Manuel, mañana lo vamos a ver y nunca pidieron aclaración. El falso agente Antonio González López llamó a la policía municipal de Ocozingo, Llegando fueron a la casa del compañero base de apoyo Manuel sin ningún previo aviso entraron a la casa preguntando cómo se llama. Llegando a buscar a Manuel pero ellos querían meter miedo espantando porque Manuel estaba en su casa no en la de su papá. Esa noche Manuel esa noche estaba Manuel con su familia en la casa con su mamá cuando escucharon que estaba la policía en su casa y salieron a resguardarse afuera de la casa. Pero en ese momento los verdaderos asesinos ya habían sido detenidos ya los tenían en la cárcel, a quienes lo mataron al Gregorio. Sus nombres son Antonio Vázquez Vázquez, de 20 años, y Francisco Vázquez Vázquez, de 14 años. El policía de la comunidad, Eliseo Montejo García, lo supimos que la bala entró por la espalda. ¿Quién fue quien disparó la bala? No sabemos. ¿Es cruce de balas entre ellos? No lo sabemos si es algún familiar de los dos difuntos, Antonio y Francisco, porque ellos son los vecinos de Gregorio, porque esos dos jóvenes fueron quemados y enterrados en la misma comunidad. Y por eso no sabemos quién fue el que mató a Eliseo. No nos hacemos responsables de eso. La policía municipal llegó elegido y no hizo nada. Ya lo tenían en la cárcel, en elegido el censo. Nosotros no estamos inventando nada. No somos como el, go como el gobierno. Se han pedido audiencias, pero como si se les enseña el presidente Andrés Manuel López Obrador, son burocráticos y eso lleva a 20 o 30 años. Por eso no dan respuestas. ¿Por qué esa es la manera injusta del mal gobierno? Ambio de la cuarta transformación, el gobernador Rutilio Escandón y el presidente municipal bien sabemos que están en contra de, de en contra nuestra y de nosotros como bases de apoyo zapatistas y nos encarcelan injustamente. Sigan así, demuestren la mentira de Andrés Manuel López Obrador. Todos están destruyendo la comunidad, fraccionando las tierras, son destructores de la comunidad. ¿Dónde está eso que dice primero los pobres? Primero nos están chingando y matando a los pobres. Tienen que reparar esa injusticia de dos años y cuatro meses que lo tienen en la cárcel al compañero Manuel. Seguro está enfermo de salud porque está encarcelado injustamente sin ningún delito. Urge la liberación inmediata del compañero Manuel porque no tiene delito. Es por horas nada más que esperamos su liberación. Está encarcelado en Ococingo, número 16. La última visita de su familia fue el 25 de marzo del 2023. Y le pedimos de favor al Centro Derecho, de, Derechos Humanos a Bartolomé de las Casas, que él haga favor de recibir al compañero Manuel y que le, se encargue de trasladarlo a su caracol y entregarlo en el Caracol 9, Nuevo Jerusalén. Atentamente, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, el pensamiento de los pueblos originarios, siguen sus firmas y sello de las autoridades. Chiapas, México, abril de 2023. Firman Elías López Aguilar, Pablo Sánchez Sánchez y Benito Méndez García. Juntas de Buen Gobierno. Gracias, Vico. Eh, bueno, esa es eh, la palabra que dejan eh, los compas sobre la mesa eh, y, y, pues, que explican, ¿no? Cuál, cuál es la situación y cuáles son los hechos eh, en cuanto a la acusación que es, que le dan a Manuel Gómez y también, pues, dejan su palabra. Eh, Le voy a dar la palabra ahora al compañero Juan Pablo de la Redagmas eh, para que nos comparta también sobre el mismo caso. Pues compas muchas gracias a los que están aquí con su presencia compañeros compañeros también alas y a los que nos están escuchando de diferentes rincones del mundo no ya sea por las diferentes redes sociales eh, vamos a dar la palabra de la Redagmas Es Valle de Jovel, 18 de abril de 2023. Les saludamos como Red de Resistencias y Rebeldía ACMAC. Quienes estamos al tanto de la grave situación de criminalización y fabricación del delito hacia nuestro compañero zapatista Manuel Gómez Vázquez, como Red ACMAC estamos haciendo campañas, pronunciamientos y visitas para acompañar la lucha por la justicia y por la libertad inmediata de nuestro compañero Manuel seguiremos reforzando la difusión, las denuncias y las acciones, junto con la Sexta Nacional e Internacional. Les pedimos a todas y a todos, defensoras, defensores, activistas, personas de buen corazón, reforzar la lucha política por la libertad inmediata de nuestro compañero zapatista Manuel Gómez Vázquez, Red de Resistencia, Rebeldía, Giamac. Nuestra palabra es corta, pero sí queremos hacer un llamado profundo a todas las personas que nos están escuchando de los diferentes rincones del mundo, aquí también en el Valle de Jubel eh, que hagan todo lo posible, y que hagan todo lo que su imaginación y su corazón cree para exigir la libertad inmediata de nuestro compañero. Ahora vamos a, a desde el fraile, a explicar un poco eh, sobre el caso en términos más eh, jurídicos. Sí, este, desde el Freiva, eh, nosotras y nosotros el 7 de, de marzo de este año eh, dimos la palabra pública, eh, donde dábamos a conocer la, la postura y las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en el caso de el compañero Manuel. Eh, entonces, pues vamos a, a darle lectura muy brevemente a, a, a la palabra. Eh, Bueno, a dos años y cuatro meses privado arbitrariamente de su libertad, es criminalizado judicialmente por ser, junto a su familia, zapatista. El Poder Judicial del Estado excede de la prisión preventiva. El Centro de Derechos Humanos, su Roberto Lomé de las Casas, exige la libertad inmediata del base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Manuel Gómez Vázquez, quien lleva dos años y cuatro meses privado arbitrariamente de su libertad, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados, número 16 de Ocosingo. Manuel eh, es del pueblo maya central, tiene 22 años, de oficio campesino, es originario del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, junta de buen gobierno el pensamiento rebelde Caracol Nuevo 9 Nuevo Jerusalén, situado en el municipio oficial de Cocingo, eh, fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre del 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias, recibió tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes. El 5 de diciembre del 2020 fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Eh, se puso a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cocingo hasta el 9 de diciembre del 2020. Hasta aquí, Momento Noticioso de Radio La Negra recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.